Desde la sintonía de Berriozari Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Estamos a jueves 24 de enero del 2019 y son 3 los minutos que pasan del punto de las 20 horas, 3 minutos los que pasan del punto de las 8 de la tarde. Y aquí comienza, como cada jueves, como cada semana, como cada 7 días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 Y en cuanto concluye el programa de hoy jueves lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos en Facebook como en Twitter para que puedas escuchar este y todos los programas de Euskal Música el día que más te guste a la hora que más te convenga. Además te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozariratia y en twitter.com barra euskalmusica.fm Además en la página que tenemos en Instagram vas a poder visualizar, vas a poder ver las fotos con los grupos que han pasado por aquí, por música por berriozariratia, por el 100.8 de la FM a presentar sus discos. Recuerda, ya sabes, también en Instagram estamos en ¿eh? facebook.com Twitter e Instagram, Euskal Música en las redes sociales. Programa de la edición del jueves 24 de enero en directo, sábado 26, domingo 27 de enero en redifusión. Contigo, 60 minutos llenos de buena música, como va a ser lo nuevo de Modus Operandi, el nuevo trabajo discográfico de Noggen. Desde norte de Nafarroa nos llegará Esian con su nuevo trabajo de estudio así era Y también sonarán, entre otros, Esnebelcha con su nuevo trabajo titulado Ning Todo ello de aquí y hasta las 9 de la noche, de aquí hasta las 21 horas Y antes de comenzar el programa de hoy, vamos a hablar un poquito de conciertos, festivales que hay Como por ejemplo la quinta edición del concurso de grupos en el Aquelarre Cultura El Cartea de la Chantrea. El día 26 de enero este sábado estarán actuando las formaciones Achapa Rock, Scaffolding, Calza Gorriak y la banda Children of Matriarchy. Y el 2 de febrero, el sábado 2 de febrero, estarán la formación Chicolados, Saya White ...Aurrera Beguirá y El Desguace... ...esto dentro de la quinta edición... ...del concurso de grupos... ...de la que la recultura el Cartea de la Chantrea... ...nos con un concierto también... ...que se va a celebrar... ...este sábado 26 de enero... ...en la Sala Indara de Iruña... ...a partir de las nueve de la noche... ...estará Isaki Cardenac... ...presentando su nuevo trabajo de estudio... ...junto a ellos... ...la formación Montaunque... Y nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta el 15 hasta el 15 de febrero, donde en la sala central de Iruña estará Wild Drumons y Culto Cultivo. Conciertos interesantes e importantes, los que tenemos este fin de semana, sábado 26 de enero y en el mes de febrero.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 Se escapa y ya no volverá La vida no avisa, no esperes más Que cuando te gires, ahí no estará La vida sorprende y defrauda también La vida no enseña y te marca su vez La vida sonrisas risas y lágrimas que Se precipitan una y otra vez Miedo a caer. Si miedo a caer el Me gusta reír y me gusta llorar. Me gusta sentir y me gusta gritar. Me gusta la gente y la noche Me gusta tu boca y tusrazos caer. los que se fueron ni van a venir, tenemos y olvida lo que pasó ayer, los momentos tristes no pueden volver, linda por el fuego, la tierra y el mar, linda por la vida y lo que va a pasar, vivemos ahora y por disfrutar este nuevo día que hoy va a cambiar Zerrentutan askatuta, ustuta eta kalduta B.A. jota nagota horren beste bilatzeaz argi izpirik baot peda Eskaturik, nasturik, biluzik, bakarrik Inaria more emanik Gauak ametsak ekarri dizkidan arren Boizak ametsak zaku dizkit Bidea luzea bada ere, bidean aurrera goaz Bidean malkatxoada eta ezatzekina askotan Bidean barrena biatu ginera spaldian idea eginez idea itsago gara Zaren bidea ke tira nik usten nuena, eta imaginatzen nuena, oh. tua korrela siien ira kaspena gisa, uruan izandu bizitzan, ezarrian argiak, herriak, irriak, zurekin egongo dira, Gaurriuna barra bearbezala guzteko, bi daizar bie guzteko, bidea luzeada da ere, bidean aurrerakoaz, bidea malgatsuada eta esa tegiña askotan, bidea an balian ideia egin ez ideia izango e gara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 Or, or, or, or. Ordu gehi egipasa ditut lanean Iabeteak ion dira Ez dakit nola gandu dudan denbora Bi harrian guzti Es Gerra gara esunturatu naizela. Ez du torrela jarraitu behar, gure arteko sorrraketatu dira Amaitu da! eta sinbesteak ora pilo beretik estire-estira borrokarako griña lotura guztiak apurtu dira mina, mina, dolumina sugarrak lehortu ditu malko guztia naskak dena mendera baino le lurperatu ditza guna lurperatu ditza guna lurperatu ditza guna lucida todo el mundo opina al vernos tan real qué dirán qué dirán no debería de pesarme lo que dicen pero y si lo que dicen es verdad estoy perdiendo el tiempo otra oportunidad entre tus brazos dejo de pensar de pensar que es lo mejor para mi mañana cuando no me devuelvas ninguna llamada llena de canas lo no quiero saber nada de nada sola abandonada adicta a tu cama me pierdo en tu mirada Me hue do tin he Tantas ganas, tantos fraudes Disfrazados todos ellos de romances Robando besos en los bares Buscando el roce sin amares Tomando tragos Me pierdo sola entre tanto barco Naufrago sola a la deriva Te vi sentada en la colina Te besé y me besaste Y olvidé todo lo que tenía antes Tu piel contra mi piel Tu aliento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 ultramarinos Este trabajo vio la luz en noviembre Aunque lanzaron su primer adelanto en Arac en mayo Nos quedamos con este nuevo larga duración para Nogen El álbum liptil Tilt Drain Y de te extraemos los temas en Arac y Anay Y chitut vegiacta y en chidut mancoa Y chitut vegiacta ecesa Niora ez y Anai dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para la formación Nogen, el álbum Lip de la música de Nogen, nos vamos con algo diferente. Nos vamos con Jon Dener and the coconuts que bueno, hay que decir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 a stone in the road You came after me To take me away thank Since I dream That you are by my side I break out in a sweat It turns into a nightmare música también en las redes sociales síguenos en facebook y twitter facebook facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia twitter twitter.com barra euskalmusica fm euskalmusica en las redes sociales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 Nire du bainet hamkizi den galerak Urrutatzetik maita zera salto egitea. Zer da ederra, zer da dena beste. De norte de Nafarroa, desde La Sacana No siga esta banda, decían, con este octavo Trabajo de estudio, ahí estaban sonando los temas Ni de Biocha y Disfonía Nos vamos con lo nuevo de Esnebelcha. Nuevo trabajo de estudio ni nombre del séptimo trabajo de estudio del grupo Esnebelcha. El título refleja las vivencias, sentimientos, luchas internas e incluso externas. Tiene como objetivo ser altavoz de los logros y esfuerzos por sobrevivir en una sociedad excluyente. El disco incluye 10 canciones grabadas durante el 2018 en los estudios Atomic, estudio IKEA y Arich Arregui. Para este nuevo trabajo del grupo Esnebelcha ha tenido la inestimable colaboración del productor valenciano... Mark Da Souza y desde la primera canción se aprecia la mezcla de sonidos de ambos nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico ni ellos son S. Belcha y de él te extraemos los temas Gure Ascatasuna y Mi Revolución Música africano, poder árabe, poder palestino, poder vasco, aurrerá independentzia lortu arte. Hola, bueno, ska lerria gorria. Hola, bueno, guta gutarra. Bueno, la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio.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 Gaur, ikusi naiz bai, ta ez zaguntu naiz Gaur, pozoniarekin ez dugaxotu naiz Gaur, barkatuko naiz, bihontza hautsi egin zait Gaur, ez dugia raitu naio Gau den boraren zauriak Sendatzeko garaia da Ateratzeko argira ESA ES MI REVOLUZIÓN Dinarte amor, mi sangre, ESA ESPARZA EN EL VIENTO EL AMOR QUE LLEGUA DENTO ESA ESPARZA EN EL VIENTO Sangri viento Quien se espanta el viento del amor que llevo adentro Hoy La pelea que doi Es quererme más Hoy El grito que doi Es silencio Pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música La edición de este jueves 24 de enero En directo, sábado 26 Domingo 27 de enero En redifusión, en repetición, hemos escuchado A Modus Operandi con ese álbum De presentación Llamado igualmente que ellos, Modus Operandi También hemos escuchado a Neguria con su álbum Percede, Dana, Edo, Ezebets A Nogen con su Liptil, Duden A John Denner y de Coco Nuts con su We Will Together in Hell, a Sian con Así Era, y hemos terminado el programa de Euskal Música con la formación Esnebelcha y el álbum Ni, los temas Gure Askatasuna y Mi Revolución recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, será el último jueves del mes de enero, 31 y el primer fin de semana del mes de febrero 2 y 3 de febrero del 2019 hasta dentro de 7 días saludos, agur